y sin grandes aspiraciones me da la impresión no eh, estuvo muy bien Alberto cuando el otro día refirió a palabras de Sanz ¿viste? que Sanz decía, eh, le estamos soplando la nuca al peronismo y, y uno se pregunta, ¿cuándo va a estallar esto? y muy bien le respondió Alberto ahí en el programa diciendo, va a estallar cuando Sanz sea presidente dijo, o cuando Sanz claro. sea electo por algo, ahí va a estallar el país, cuando Sanz pueda ganar una elección Sanz hasta ahora no tiene ningún tipo de aspiraciones, más la única que tuvo fue la de sumir al radicalismo bajo el poder amarillo, digo, es decir, vendiendo, bajando todas sus banderas, ¿no? En la famosa convención de Gualeguaychú de de 2014, ¿verdad? Entonces, de 2014, digo bien, ¿no? Eh, entonces digo, ahí está, ahí ahí fue la ahí fue la ahí se mostró eh, de manera palmaria la arquitectura de Sanz, que fue crear la coalición por el simple hecho de ganarle al peronismo. Mhm. Uh -huh. Y bueno, claro. ahí quedó la figuración que ahora volvió, volvió a reflotar la de él la de Lilita Carrió siento que el país está en llamas. ¿Lilita Carrió? Por favor, Lilita. Que ha perdido la memoria de cuál era su postura en 2001 respecto a la deuda externa y cuál es la postura ahora. Me parece que esa mujer, no sé, le hicieron un lavado de cabeza eh, o, o, o, la, o le están medicando muy mal a Lilita Descarrió. Hace Entonces, mucho no aparece. Uno, uno escucha... La no, verdad no, Pero apareció el otro día diciendo que el país estaba en llama Tiró alguna declaración Tenía que salir en algún momento Se ve que no se bancó mucho perder la escena Porque ya renunció en marzo, ¿verdad? Como diputada eh, Renunció poco antes de la pandemia uh -huh. eh, Entonces, ahora Surgió ahí alguna declaración perdida Parece que la quieren ahí La están sondeando en el territorio bonaerense Porque ahora ella vive por ahí Por exaltación de la Cruz ya Hace bastante tiempo, entonces la están sondeando a ver de qué manera si puede ser primera candidata para perdón, primera candidata para Juntos por el Cambio para la legislativa del año que viene, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no tengamos más salida <risa> Carrillo en eh, porque además sabemos, pero, pero no sabemos olvides. que Laucha no te olvides que ganó con el 50% en ciudad? Claro, sí, es ciudad de Buenos Aires. Sabemos que si se presenta Eh, gana, digamos Tiene una cantidad de votos Por lo menos en la ciudad Muy Acán importante ciudad, eh, sí. Muy importante eh. Además, si, cuando elita Carrió es candidata Está entre los primeros lugares Entonces, aunque el PRO salga claro, segundo o claro. tercero Ella siempre va a asegurarse entrar claro. eh, Pero bueno, ojalá que no este Ojalá que no por Por el daño a la al diálogo democrático que siempre ha, ha tenido. Obviamente no es la única responsable del diálogo de la falta de diálogo democrático, pero eh, es eh, tiene una habilidad particular y los medios la utilizan mucho para arrastrar la marca, digamos, para llevarse a agenda y muchas veces no lo hemos eh, sabido resolver o sabido contraponer. Eh, pero bueno, sí, sí, son... Sí son expresiones de deseo sobre la coalición opositora de las cuales no creo que se hagan este cargo o, o no creo que nos no nos tomen, no llegue mucho el apunte este en ese sentido, en el armado de las listas por lo menos. Bueno, Vamos ante viste Lilita Carrió generó monstruitos como Fernando Iglesias, Mariana Zubik, ¿no? Mm, son sí. monstruitos de la democracia, ¿no? Bueno, le dio a Martín eh... Lusto una un empujón importante, ¿Qué una te un acompañamiento eh, fuerte. Fue presidente... Claro, Martín Lustó, que fue presidente del Banco Provincia durante la gestión de Felipe Solé, ministro de Economía, en los primeros meses de Cristina, ¿no? Hasta que se peleó con Guillermo Moreno. Pero mirá vos dónde terminó Lustó, ¿no? Particularmente, ¿dónde terminó y qué discurso tiene Lustó? El otro día, ante una barbaridad que se había dicho, el... ah, con el tema de, de la declaración de Dualde, prácticamente Lustó avaló lo que dijo Eduardo Dualde. Eduardo Alberto, hablo, ¿no? De Eduardo Alberto Dualde, del ex presidente Eh, el ex presidente elegir, elegido no por el pueblo sino por una asamblea legislativa. Eh, avaló prácticamente los conceptos vertidos por Eduardo Dualde que después está bien, Eduardo Valdez se arrepintió, empezó a decirle que estaba gagá, que es otro, pero bueno, lo dijo, lo dijo y, y la verdad que se, se tuvo que esconder Dualde, ¿dónde está Dualde ahora? Se escondió. Después de todo lo que dijo, se escondió. Sí. Es Decidió tirar una bomba y, y se escondió eh, con mucha con mucha irresponsabilidad, ¿no? ybilidad si la verdad que tú estuvo a, en sí. el gabinete eh, y tuvo el acompañamiento de alberto fernández en su momento como jefe de gabinete fue un hombre que lo, le dio su, su, su ala este como como referente importante dentro del gobierno en aquel momento eh, luego se fueron Eh, así que sí, claro, una acuerdo, una situación como todos claro de, pasó de todo y no está mal digamos son momentos de la política no, eh, no, esto... eh, a ver inclusive Aníbal, a, Aníbal Fernández fue ministro de Edualde y Aníbal lo dijo el otro día yo por, por por Eduardo siento un gran cariño lo dijo Aníbal como peronista que es dijo yo por Eduardo siento un gran cariño pero se equivocó eh, dice la verdad me llama mucho la atención que haga ese tipo de declaración dijo Aníbal vi este que Aníbal no tiene vuelta Aníbal te lo aclara también. por, por Él dijo, yo por dos siento mucho cariño. No voy a decir que no. No voy a cometer la, la demagogia y decir que no. Pero la verdad que, que, que está raro. ¿No? Entonces, bueno, en fin. Eh, cosa vedere Sancho, cosa vedere Sancho, ¿no? Berede, uh -huh. eh, eh, Berede, cosa Berede. Así es. Eh, ayer me, me provocó mucha tristeza la muerte de Cigliuti, de César Cigliutti Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, tenía 63 años. Bueno, nos enteramos de la muerte, un tipo que entregó su vida a la defensa y reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI ahora y TIG, bueno, no sé cómo es la sigla, en Argentina. Y una llevó una incansable lucha que lo llevó a convertirse en un referente de este movimiento, del país, de la región y del mundo. Agregó la comunidad homosexual sobre la muerte de su presidente desde marzo del 96 siguió digamos siguió digamos lo que el camino abierto por los hermanos Jauregui, recordamos, no Carlos Jauregui y Roberto Jauregui, bueno, él siguió ese camino y por supuesto salieron desde el Hacha eh, señalando que er, se renueva el compromiso para dar continuidad continuidad seguimiento al invaluable legado que representa para nuestro movimiento, nuestra comunidad LGTB, LGTBI+ ...y la democracia en Argentina. Te fuiste en paz sin con todo nuestro amor... ...hasta siempre amigo y compañero comentó la entidad en la red social, ¿no? Eh, bueno, César sigluti de 63 años... Eh, ...a propósito habló, habló también un representante del área de cultura del Chá... ...Digo Teregrotola, señalando que sigluti había fallecido... ...en la tarde de ayer de una crisis cardíaca en el barrio porteño Barracas, yo lo veía mucho por Barracas Asíglut y yo calculo que vos lo habrás visto también, Naucha. Era era muy de venir a comer ahí a, uh -huh. a un conocido restaurante de la zona de Barracas, ahí en en la calle Defensa y Martín García, uh -huh. muchas veces lo veía ahí, generalmente acudía con su pareja y, y era un tipo muy muy digamos muy muy sobrio, muy educado, muy muy afable, ¿no? Uh -huh. Eh la verdad que sentí mucho la muerte de Sigluti y justamente hay, hay hay compañeros, este Trerotola decía, no hay personas con ese compromiso, asumió ese lugar a seguir luchando eh, por los que se fueron y por los que están, por Carlos Jaure y concretamente, como yo les mencionaba y nadie echa Echazú, ¿no? Eh, todo el activismo gay eh, fue amigo, compañero y cómplice de César Sigluti muy joven, 63 pirulos ¿eh? 63 años, así que bueno va ya nuestro recuerdo a este gran luchador eh uh -huh. César Silva uh -huh. Sí, a propósito de esto, no, a propósito de esto, Claudio, el otro día leía, eh pasó hace unos días un chico homosexual que quiso donar plasma en Santa Fe, ¿verdad? En Santa Fe exactamente y no lo dejaron Ajá por ser homosexual. Le dijeron que eso, bueno, qué representaba va, un riesgo, la porque las prácticas sexuales de un homosexual son muy diferentes. Bueno, súper estigmatizante, obviamente que esto no es así. Eh, la comunidad homosexual puede donar sangre, puede donar plasma. Eh, estas claro. cláusulas son súper viejas y de ya hecho, no se aplican. De hecho, un donante habitual. El, Él se había de... donado muchas veces sangre, por eso se recuperó de coronavirus y con solidariamente fue también a donar el plasma para poder eh, colaborar con aquellos enfermos que están muy graves por, con coronavirus. Bueno, no lo habían dejado. Obviamente el hospital, después de esta denuncia, acá este joven, llamaron lo llamaron a él, le pidieron disculpas y también le ofrecieron poder hacer la donación de plasma en otro centro. Pero bueno, está bueno reforzar esto de que no tiene nada que ver si uno es homosexual, heterosexual, lo importante es, es poder donar Eh, y no qué tipo de prácticas sexuales nos lleva adelante aparte es un chico que tenía pareja estable hace cuatro años tiene que ver más creo que tiene qué que ver más con la cuestión de pareja barbaridad. estable o no eh, que la des, la que la orientación sexual no uh -huh, claro. pero bueno un acto de, de discriminación barbaridad. muy grande Eso es, claro es un acto brutal de discriminación es que todavía hay un sector de la sociedad recalcitrante patriarcal que dice que la homosexualidad es una desviación es una enfermedad es grave eso, viste, que todavía año 2020 estemos escuchando algún tipo de, de, de... o alguna persona que vierte ese tipo de conceptos brutales, violentos, porque son realmente conceptos violentos, expresiones muy muy livianas, de, con, con un sesgo de violencia tremendo. Eh, realmente alarma, ¿no?, que no hayan aceptado la sangre de alguien que quería donar plasma por, por tratarse de ser homosexual. Es una barbaridad, ¿no? Uh -huh. Es inconcebible ya ya estamos adentrado en el siglo 21 chicos ya no comenzó el ni siglo hablar XXI hace horas no, una no, estamos en, ya estamos el 2020 sí hace 20 años que comenzó el siglo 21 entonces te, te, te, te, esto, esto a uno lo apabulla lo, lo alarma no que haya eh, reflexiones tan decimonónicas no tan cavernarias tan ca Realmente aterra a, a veces, como piensa algún sector de la sociedad argentina, ¿no? Uh -huh. eh, como en 1800, ¿no? Y sin embargo, digo, a ver, eh, los grandes patriotas eh, han tenido mujeres muy jóvenes, quiero decir, ¿no? Eh, Leila, uh -huh. han tenido se han casado con mujeres muy jóvenes. En esa época se estilaba casarse con gente muy joven. Sí. Eh, pero bueno. Claro, otras este épocas. Este tipo gente no... Por eso eran combatidos también los patriotas, eh. Por eso también eran seguramente por eso también los combatían, eh. Se metían en las cuestiones personales quizás, ¿no? Eh, más que políticas, porque a veces una una cuestión personal también te, te, te puede te puede llevar a que te hagan la contra, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, qué complicado todo, chicos. Eh, qué complicado todo. Les puedo asegurar que es bastante complicado, ¿no? Así que bueno. En Claudio, fin, te, en fin, en fin. tenemos que ir a la, a la tanda, tenemos una notita muy interesante en un momento con este alguien muy importante dentro de lo que fue quién? el lanzamiento ¿Con del quién? SAOCOM, Laura Frulla, gerente de observación de ah, la Tierra, bien, de la misión del, del flamante satélite argentino. Así que en un ratito muy estaremos bien, con ella. Muy bien, muy bien, bueno bien. Eh... Bueno... Vamos a ver, bueno, después, bueno, mañana vamos a tener un invitado musical, después les voy a comentar, después te voy a pasar data, Laura, como siempre. Después, por favor, que Nico Mojia me mande por chat su mail, por favor. ¿Qué? ¿Está Nico, no? ¿Está sí, Nicolás sí. Anahuel? Así es. Ah, bueno. bueno una, ahora mandamos ¿está sonriendo? todo. sonriendo? ¿En este momento está sonriendo mientras lo mencionó? Sí, sí, ¿No? sí, sí por su... se le hacen eh, los hoyuelos. Los bueno, bueno. Vamos, vamos a hacer Radio Verdad, Leila, quería hacerte sonreír un poco, porque viste con está esto de que bien. estamos trabajando a ciegas es imposible. Va, sí, Entonces, sí. está sonriendo, en Nahuel Nicolás? está sonriendo? Está sonriendo. Está sonriendo, está sonriendo. Está sí, sí. Eso, bueno, muy bien, muy bien eso es lo que quería. Tratemos de sonreír, chicos, tratemos de sonreír, porque hay gente que nos quiere cagar hasta la sonrisa. eh No bueno, los dejaremos. Les no mando los dejaremos. un beso. Eh, no, por favor, por favor, no perdamos la sonrisa, por lo menos la sonrisa. Bueno, les mando un beso muy grande, Leila, eh, Laucha, no, nos estamos escuchando luego, chicos. ¿Te uh -huh. parece bien? Dale, bien. ratito. Nos escuchamos luego. Un eh, abrazo bien, un grande. Ratito. Bueno, un abrazo a Nicolás y un abrazo a Marcos también. Por supuesto. Eh, eh, seguramente ya veremos qué pasa con... Bueno, yo, una una linita nomás, le mando un abrazo grande a Bárbara García, la hija de Martín, que ayer fue trasladada a Los Arcos, porque ustedes saben, bueno, eh, eh, pensó Bárbara que que tenía un problemita de, de COVID, por suerte se descartó, hicieron todos los análisis, está muy bien, así que bueno, eh, me alegro por Bárbara, le mando un beso muy grande. Tiene a su hijo, sí, con COVID, aislado, pero eh, como es un chico de 20 años, está con mucha fuerza y va a salir muy rápidamente, muy seguro bien. que va a salir muy bien de este trance. Bien. Así que les mando un abrazo enorme y nos estamos reencontrando luego al mediodía. ¿eh? Un abrazo grande. Así